Radio MAC, transmitiendo desde el Salón Dorado Horacito Rodríguez Carreta del Círculo Salvavidas, ubicado en el barrio Carenciado de Palermo.